Golden Hotel, de 9 a 12, en Roque CM. Si supieras la cantidad de recuerdos que me trae esta canción, Oldie Motel en Rock FM, hemos oído Motorcycle Emptiness. En febrero de 1992, el día 10 concretamente, salió el primer álbum del grupo galés Manic Street Preachers, que antes de su publicación habían calentado a prensa y público anunciando el álbum más grande de la historia del rock. Desde luego no lo fue, pero el disco mola. Ahí está ese Motorcycle MTN s que estábamos oyendo ahora. Y aquí llegan ahora mismo al motel, en esta noche del miércoles, una banda que fusionaron hardcore y rap. Y hardcore y rap. Pero escucha, aunque parezca manido, fueron de los primeros grupos en hacerlo. Son originarios de New Jersey y se hacen llamar Dog Eat Dog. Escuchamos No Fronts y a lo mejor recuerdas a Beavis y Bad Head en la MTV. i f your goal, correct? Ustedes no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Último Hotel. Lo siento, no estoy en casa. Quería tener una conversación con usted. Escúcheme bien. d e j e ese ridículo puesto de cacahuetes、eh. y le doy un buen empleo en el gobierno. どう ¡Pullo! Eso.、Eh. <risa> Quiero decir que esta canción se llama Expresidente, pero se podría haber llamado La Vida Misma, ¿no? O un rato de telediario, una secuencia leyendo el periódico, o ir un informativo en la radio. Una banda catalana llamada Casparrata y la canción Expresidente para plantarnos en la media y el